Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki Novena edición Ficción, documental, animación experimental Premio por dirección, guión, fotografía, música original, dirección de arte Y el premio del público Convocatoria del 21 de septiembre al 14 de enero del 2013 Más información en www.festivalkinoki.com Ibero 90.9 Convoca Esta semana en Clicaporte Liberterán ha dejado de ser el gitano western para convertirse en un personaje llamado errante Este es también el nombre de su tercer álbum como solista Que es una combinación de sonidos mediterráneos y de medio oriente Fusionados con elementos de simpleza bitlesca clic aporte recibimos al liberterán para una sesión que será transmitida este jueves de 9 a 10 de la noche por ibero 90.9 berao 90.9 xh huya frecuencia modulada 3000 watts de potencia edificio p segundo piso universidad iberoamericana prolongación Paseo de la reforma 880 lomas de santa Fe.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 en el campo de la promoción de la salud, la población de nuestro país para el siglo 21 afronta un cambio cualitativo en los riesgos sanitarios. El siglo 20 fue de una evolución casi milagrosa gracias a los avances científico-tecnológicos que se realizaron a este respecto. La humanidad en su historia nunca había contado con un arsenal terapéutico tan vasto para luchar contra las enfermedades como el que tenía a mano una vez que se descubrieron los antibióticos. Estas drogas y la tecnología diagnóstica aunadas a la ingeniería sanitaria y la medicina preventiva permitió el control de las principales causas de morbimortalidad de naturaleza infecciosa parasitaria la norma de las principales causas de muerte eran en ese tiempo la gastroenteritis en primavera y verano y las enfermedades respiratorias en otoño e invierno la esperanza de vida al nacer rondaba los 60 años ahora con una esperanza de vida alrededor de los 76 años ahora con una esperanza de vida alrededor de los 76 años el panorama epidemiológico se ha modificado sustantivamente. las causas son ahora las consecuencias del éxito pasado. Estos son los padecimientos del presente y probablemente del futuro, generados por el incremento en la esperanza de vida, es decir, los de naturaleza crónico-degenerativa como el cáncer, las cardiovasculares, la diabetes, las hepáticas tipo cirrosis, el SIDA, las autoinmunes como el lupus eritiematoso o esclerodermia, etcétera. Las psicológicas como la depresión. Para ellas no podemos hablar de curación, sino solo de paliación. El médico moderno ha de entrenarse no en la intervención eficaz, pero para acabar con la enfermedad, sino solo en su prevención o en el acompañamiento del paciente, tratando de retrasar la invalidez o, en su caso, la muerte, así como ofrecer la mayor calidad de vida y autosuficiencia prolongada. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa, una mesa de lujo como siempre, aquí en Sobremesa, programa cultural, programa coyuntural, está la doctora Alicia Parra, bienvenida, Alicia. Ay, muchas gracias. De nuestro departamento de salud está el doctor Mauricio Cerratos... Muchas gracias, Javier. Bienvenido, ya ha venido en algunas ocasiones Mauricio. Y bueno, pues nuestro... Eh, ya diríamos que eres permanente en estas casi, mesas, hablas de casi, todo nada ¿no? no, más de medio. lo que tengo información, pero <risas> hago lo que puedo Elio, el doctor Javier. Enrique de Ascochear aranda muy bien, pues el tema de hoy es muy interesante, se ha polemizado mucho en los medios sobre esto de las enfermedades del siglo 21, no quisiéramos deprimir a nuestros radioescuchas Recuerden, si tienen algo que decirnos, 529-2599 es el teléfono, aquí en Ibero 90.9. Y nuestro Twitter es Ibero 99 FM. Ese es nuestro Twitter. Ahora sí me lo cambiaste. He dicho que sigma bien bajo es sigma-bajo de seguridad, pero Ibero 99 FM, correcto. Procedemos entonces a las redes sociales, el teléfono, etcétera, que suene, porque va a haber mucha polémica hoy, Infirmus infirmus, es la etimología de enfermedad infirmus, que débiles. no está firme, el que está débil ¿no? bueno es, eh, eh, la editorial decía que antes pri, en la primavera y en el verano gastro... enfermedades gástricas y en el otoño y invierno enfermedades respiratorias ¿es cierto que así era antes? ¿qué opinan ustedes? sí, bueno eh efectivamente las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas si sí era una condicionante en, en el ambiente de que se agudizaban más, sobre todo las de cuadro viral, que eh, en los menores de 5 años cuando uno estaba haciendo el servicio social tenía que estar preparado con un abastecimiento, un arsenal de medicamentos porque llegaban por montón en los pacientes, ¿no? eh, a lo largo de, de, de el siglo pasado y empezando el siglo 21 esto ha ido disminuyendo y, y se ha visto que la incidencia de la medicina preventiva sí ha, ha causado su efecto de manera positiva pues es raro porque seguimos utilizando el peptobismol y el aderogil y todas estas cosas ¿no? Claro. o ya cambió la cosa claro, A ver, que, claro que sí, ciertamente no quiere decir que no sigan presentando este tipo de cuadros patológicos pero han disminuido en su incidencia y prevalencia y sobre todo Este, podemos remediarlos yo me formé en una época y empecé a ejercer la medicina cuando el médico era casi milagroso porque curaba al paciente ahora llega nada más a dar unas noticias más o menos es aquello de que quiere eh, una noticia buena y una mala la, la mala es que su enfermedad no tiene curación la buena es que a lo mejor se tarda en petatearse o sea, este, ese es el tipo de situación a la que ahora nos enfrentamos los médicos que tengo delante del salón en la facultad, siempre les digo, usted va a tocar una medicina completamente diferente. Les va a tocar la medicina del acompañamiento, la medicina, como decía un poco la editorial, de la paliación, de tratar de ofrecer la mayor calidad de vida. Pero sobre todo, yo creo que a nivel de políticas de salud, si necesitamos la prevención, porque estas enfermedades también pueden ser previsibles en alguna medida en su forma de presentación. No, este, el doctor voy escucharle que... decía un Mixter Flanax". ¿Flanax, Mister... Flanax. Flanax Flanax. Claro. Flanax. Claro. Para Naproxen... Torres estaba Flanax, Naproxen... Naproxeno y Flagil, ¿no? Flagil. A mí me recetaste flagil, ¿te acuerdas? Claro, el, en aquel Unas entonces... amigas espantosas y dijo flagil. Bueno, quedé un año ahí con la flora intestinal. <risa> pero bueno, eh, así era el doctor. No, se, ya acabaron cambiado, las, eh. se acabaron las amigas, ¿sí o no? No, sí, eso no sé, pero bueno, el caso es que hubo otra enfermedad que sustituyó a la anterior. Pero Alicia, ¿tú cómo ves esta situación? Pues a mí me preocupa en el sentido eh, de que, pues si antes mal vivíamos, mal comíamos fumábamos y parrandeábamos vivíamos menos entonces no había tantos estragos como ahorita si mal comemos no nos movemos eh, fumamos y tenemos malos hábitos pues ahora vamos a tener que una cadena perpetua, ¿no? una larga cadena para poder sufrir los efectos es decir, ahorita eh, los hábitos eh, de vida que tengamos van a, a determinar más la calidad de vida si antes fumábamos, bueno, o pues a los 60 años ya nos nos moríamos por una gastroenteritis más atacadas. Y ambiento disfrutado el cigarrito. el cigarrito, pero pues ahorita sí ya nos enfrentamos a, a una este EPOC durante muchos años. Sí, fíjate que Dalisa tiene mucha razón. Eh, a principios eh, del siglo 20 se hablaba que el promedio de vida 33, 35 años. ¿Sí? Ahora en el siglo 21 que estamos, ya cercanos a los 75 años en promedio de vida, nos está dando tiempo para deteriorarnos como seres humanos. Entonces, estamos viendo enfermedades que antes simplemente no se concebían, ¿no? Alzheimer, osteoporosis, sí, eh, no. vaya, una serie de de de patologías, obesidad, obesidad, sí, entonces estamos viendo patologías y obviamente la perspectiva de salud tiene que cambiar. Eh, eh, el entendimiento de la historia natural de la enfermedad de las eh, enfermedades infecto contagiosas nos ha toda la pauta para que en un futuro esas enfermedades estén eh, en su mayoría bastante bien controladas sino es que eh, en su gran mayoría casi abolidas Pero las enfermedades crónico-degenerativas, simplemente eh, la salud hoy día todavía no está entendiendo la, la, la historia natural de esa enfermedad. Y estamos cayendo en, en una medicina del siglo 18 una medicina expectante, donde el médico se cruza de brazos y pues está uh -huh. casi casi pidiendo un milagro. La que... consuelo. ¿Sí? Pero el problema puede ser también nominal, ¿no? No sé qué diría el nominalismo, Enrique, porque tengo un vecino. Que le dije, "Oye, ¿y cómo está tu mujer?" "No, pues ya le dio la Lizanhower." Empecé pensando cuál será esa, la Lizanhower. ¿Fue ser nominada, no, Mauricio? le Sí, sí. y y si la confundieron con un terrorista, si el de si Hawer pues notable. El Lizan, es más grave la Sí, ya la señora salió ya murió. Yo, paz descanso. Yo creo que que ciertamente y, y un poco en el terreno que en la que es la lea de expertise de la doctora Alicia Parra este el problema de las costumbres alimenticias como ella lo empezó a apuntar va a ser fundamental el cambio de pautas nutricionales de la población de este país se fue de la desnutrición pegó un salto inmediato a la comida chatarra sin pasar por una alimentación balanceada, etcétera, etcétera. Eso yo creo que mucho ha ocasionado los problemas, que paradójicamente son ahora problemas de exceso, más que de deficiencia, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante es que nos pueden echar la culpa a los médicos de que ahora estamos generando problemas. ¿Por qué? Porque la explosión demográfica es cada vez mayor y parece problemática. Yo no quiero amaltos porque... porque Maltus decía que con el crecimiento demográfico La posibilidad de sostenimiento del planeta eh, Va a ser in, imposible Yo digo que es cierto que entre menos burros Más solotes, pero creo que en este caso Los burros son los que producen los solotes Entonces no me creo que sea una ecuación tan línea si sí me parece que está ideológicamente sesgada Esta de la de la, de la demografía Lo que sí me preocupa es que si no tenemos en cuenta esta prolongación de la vida... y las leyes biológicas a las que está sujeto el organismo humano... es probable que si nos enfrentemos a una serie de problemas muy severos... que todavía ni siquiera podemos ponderar... los que empezaron ya a ponerse nerviosos son los economistas... y empezaron a fastidiar con las pensiones, ¿sí o no? ahora ser, ser mayor de 65 años es caro... y además que esté superfluo, eso ya, porque a mí ya me va tocando, ¿no? Entonces... ¿Te refieres no? a la reforma laboral recientemente? Me refiero a la reforma laboral y me refiero a, a todo lo que tiene que ver con eso. Los la economistas pensión vitalicia. Empezado, las pensiones vitalicias, etcétera, ¿no? Lo único que siento es que, pues, nos van a fumigar a los a los de la... Entre más eufemismos usan para referirse a estas edades, más duro le pegan, como siempre, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí hay mucho que hacer todavía. Y yo veo que no hay mucha gente preocupada por este tipo de cosas. Los médicos seguimos preocupados por ver cómo hacemos para prolongar más la vida y no cargar con la cuenta de lo que estamos de alguna manera exitosamente produciendo. Antes ya veo que ya están entrando al tema de enfermedades del siglo 21 Nada más, la editorial era un poco mmm, crítica del hecho de que la esperanza de vida subió de 60 a 76 y con ello vinieron una serie de problemas nuevos. Me parecía, eh, es crítico lo que plantea la editorial y es criticable. También no sé qué opinen ustedes, Mauricio. Sí, en, en, en las infectocontagiosas, y vamos a meternos un poquito en cuestión económica y respecto a la industria farmacéutica. Las infectocontagiosas tienen dos opciones. Una, una curación. U otra es la muerte no así las crónico-degenerativas las crónico-degenerativas van a perdurar y perdurar y perdurar mucho tiempo ¿qué pasa con las enfermedades como diabetes o las enfermedades cardiovasculares? Eh, la industria farmacéutica jamás, jamás va a invertir en medicina que cure ¿por qué? porque nada es tan rentable para una industria farmacéutica como la cronicidad una pastillita de captopril que se toma un paciente de 30 años ...y que va a vivir hasta los 75... ...le va a dejar una cantidad increíble de dinero... ...y eso le está pegando a todas las instituciones de salud hoy día... ...la diabetes que nos está llevando, se está controlando... ...pero está llevándonos a una insuficiencia renal... ...la gente vive muchos años sin trabajo, ¿por qué? porque están dependiendo de diálisis peritoneal, de una bolsa que tienen que hacer intercambios, y esto conlleva a una crisis económica tanto familiar como poblos, poblacional, entonces bueno son, son parte de las cuestiones económicas que estamos viendo de el pago de tener una sobrevida mayor de la que teníamos en el siglo pasado ¿Qué tal Alicia? Bueno, a mí eh, me parece que hablando un poco, retomando lo que comentaba eh, Enrique en relación a, a esta cuestión de biológica, ¿no? eh, pues a mí siempre eh, me preocupa como que la parte de la obesidad ahorita que también, bueno, claro, es, es, si lo podemos ver es eh, cómo está enfocada no la industria y la sociedad a, a crear y a combatir la obesidad y esta gran gran preocupación de Pero en realidad, a mí me parece que si hacemos una reflexión del modelo biológico no adaptado al ambiente de ahorita, y más aún si este ambiente se está, eh, digamos, alargando con toda la problemática, podemos entender muy bien la obesidad. Si ¿sí? a este modelo biológico del hombre tratando de sobrevivir durante eh, cientos de miles de años y eh, eh, buscando su actividad básica de buscar alimento, y de repente con, con la, el sedentarismo, luego con la civilización, invierte menos tiempo en ello ¿sí? eh, usa menos tiempo su, su cuerpo para movilizarse para, para este sustento básico ¿sí? y el, el cada vez mayor disponibilidad de alimentos pues, por todos los procesos industriales y como en un corto, muy corto periodo del siglo 20 y sobre todo en los últimos 30 años como eh, Pues se ha hecho esto todavía más eh, agudo, ¿no? Hay menos movilización, eh, más eh, acceso a, a muchas eh, energía mucha energía y bueno, pues por supuesto se da de este desequilibrio. no Es como si aún eh, ten, podemos ver a los leones del circo, ¿no? Cómo están hechos para correr en las praderas, para ser musculosos, para tener una serie de actividades y de repente los enjaulamos y les damos de comer croquetas. Uh -huh y sí, entonces pues bueno cambia la composición corporal se enferman se enferman así crónicamente viven mucho pero porque qué porque si sí se sostiene la vida pero se sostiene mal sostenida ¿no? con una mala calidad enfermos ¿sí? yo creo que la apuesta va a estar por el lado de la ciencia y por este y de la medicina en la medicina en la genética en la medicina genómica en la inmunología porque es, es el es el panorama etiológico de todas estas enfermedades es decir cómo le podemos acaba de salir algo respecto de qué tan largos tenemos los telémeros tel telómeros hay hay algunos genios que ya nos pueden decir cuántos años vamos a vivir eso a mí siempre me ha dado un poco de risa porque luego este resulta que vamos a vivir 100 años porque los telómeros tienen Las puntas es decir los telómetros tienen tal longitud y luego pasa por ahí una panda de borracho manejando y hasta ahí llegué digo ese tipo de expectativas verdaderamente son pero pero bueno ciertamente está avanzando la genética la genómica la nanotecnología por otro lado también está ayudando a cierto tipo de prótesis para que antes no podíamos este imaginar que se pudieran poner bioprna nanotecnología o productos de nanotecnología son sustancias a veces de tipo biológico también, pero que sirven de manera artificial al organismo hasta lograr lo que a fez eh denominó en un capítulo que han parecido muy interesante la salud perfecta, es la vida por diseño, la salud y la inmortalidad, ¿no? Es que es como, ese es el sueño de, actualmente del del ser humano. ¿no? Poder vivir y controlar la vida hasta que yo quiera. Yo creo que esto sigue siendo un sueño, pero se han dado muchos elementos para que este sueño sea en alguna manera plausible. A mí lo que me impresiona es justamente algo que mencionaba tanto el doctor Mauricio como la doctora Parra, en, no estamos viendo realmente ni analizando a fondo qué está cómo se están produciendo este tipo de problemas, cuáles son los factores que están incidiendo en esto. Como si quienes buscan alargar la vida van por acá y los que buscan paliar el impacto de ese alargamiento van por otro lado. ¿no? Entonces, este volvamos a, a los queridos economistas, por ejemplo. Bueno, pues ya está aquí con nosotros la música saludable y enfermiza que nos va a ayudar a que este programa Exacto, sí, y, es, y es más que un placer funcionar, fungir como el suplente de, de licenciado Fo Del filósofo Del filósofo El filósofo Quien está particularmente haciendo lo que mejor se va a hacer ahí desde la fil, así que desde acá Ah, anda en la fil el filósofo Sí, es decir, le mandamos le mandamos un fuerte abrazo y hablando de enfermedades del siglo XXI Eh, la música también participa tenemos varios ejemplos, tenemos por ejemplo el ejemplo más claro sería Freddie Mercury que es víctima del SIDA o muere de SIDA, pero también existe un genio que bien se podría ganar el título como uno de los genios más importantes del siglo 21 estoy hablando de Frank Zappa quien, es, quien muere de, de cáncer de próstata pero muere con casi más de 131 discos en entonces mucho material todavía nos quedamos sin conocer y qué bueno que pase mucho tiempo mientras esta canción se llama Dirty Love aquí en Sigma sobre dirty love. Like Sweet devotion And I don't want Your cheap emotion Rip me up Some dragon lotion For your dirty love Your dirty love Give me Your dirty love Like some tacky Little pamphlet In your daddy's box One destination and that's your duty low your dirty duty low La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez se dificulta más encontrar a alguien completamente sano. Aldos Hustley Pues muchas gracias, tenemos música. Continuamos aquí en esta mesa, 529-2599, nuestro Twitter, Ibero99FM, Mauricio, Alicia, Enrique. Pero bueno, eh, sí. este rollo de las enfermedades del siglo XXI es, es un cliché, no lo encuentro no hay en los medios de comunicación, en la Internet, en las redes sociales. Hay enfermedades del siglo XXI y hay enfermedades del siglo XXIX. ¿Es un cliché o realmente hay enfermedades propias del siglo XXI? Tú mencionabas el Eisenhower... Eh, no sé si el cáncer se pueda considerar una enfermedad del siglo 21 oh. habrá enfermedades específicas del siglo 21 digo cuando uno piensa en el virus ébola allá en África pues uno dice, esa si sí fue del siglo 20 a finales, no, esas digo ni modo que lo niegues, pues ahí estaba el virus ébola pero enfermedades que realmente impacten a una cantidad considerable de población y que se puedan considerar el siglo 21 existen sí o no bueno volviendo un poco este yo creo que sí existen existen no porque las, las enfermedades estas entidades patológicas no hayan sido descritas anteriormente hay otras nuevas que se están agregando y son más, pero son más bien de una incidencia baja ¿no? por probablemente porque estamos teniendo mejores este instrumentos de diagnóstico hay una serie de, de de cuestiones que antes no se diagnosticaban y se diagnosticaban. El cáncer se ha diagnosticado, pero lo que pasa es que nunca había una eh, población de de este tamaño tan vulnerable a tener el cáncer, o no había una población tan vulnerable a tener Alzheimer o sea, si tenías una esperanza de vida, como bien lo dijo el doctor Mauricio Serrat, de 40 años pues el riesgo de padecer Alzheimer era verdaderamente milagroso, no es decir este tipo de cosas, lo que sí estamos teniendo es ahora estas estas enfermedades que antes no eran no tenían una prevalencia tan alta frente a las otras, lo que había cambiado es el patrón epidemiológico de de esto, ¿No? ¿Se iba por ahí, Mauricio? Sí, mira, sí. como bien lo nota Enrique, ah, sí. Eh, sí. la característica que estamos viendo hoy día es que eh, ya encaminados al siglo 21 las enfermedades están perdiendo una etiología precisa, se están tendiendo a ser enfermedades de tipo sindromática. Encontramos desde la fibromialgia, ¿Sí? El síndrome de fatiga crónica, hasta, bueno, el síndrome de la pierna inquieta, que dice uno, bueno, y esa como que qué, ¿no? Al final de cuentas, pero se están viendo en el caso particular, por ejemplo, la fibromialgia que tiene fue a finales del siglo del siglo 20 que que se empieza a estudiar a un grupo de pacientes que tienen una Eh, una tolerancia muy baja al dolor magnifican sus dolores y, y, y vaya eh, eh, la mayoría de la gente pensaba es estrés, son problemas psicológicos del psicólogo y se cansaban de ir hoy día hay han encontrado con la medicina genómica que bien eh, eh, está mencionando Enrique que hay cromosomas y locus dentro de los cromosomas que particularmente están ahí con los marcadores genéticos que identifican bien a pacientes que potencialmente pueden padecer de estas patologías y son obviamente del de este siglo. Son las enfermedades contemporáneas que estamos viendo con tendencia más bien a ser sindromáticas. Alicia Yo pienso que el síndrome metabólico, si bien se empieza a describir en los años 60 esta conglomeración de factores de enfermedades como la diabetes, la dislipidemia, la obesidad y la hipertensión, que se ve que algún paciente que tiene alguna tiene las otras, eh, pues por la misma aumento en la esperanza de vida al nacer y con toda la confluencia estos factores empiezan ya a, a que se digo, están hermanadas no por un este metabólico digamos por factores fisiopatológicos comunes, pero se empiezan a a, a ser más prevalentes y ahorita la, la prevalencia de síndrome metabólico en los adultos alrededor de uno de cada cuatro adultos que tienen no solamente una enfermedad crónica o no transmisible, sino más de tres, es decir es eh, digamos, los criterios diagnósticos es tener una eh, tres de, de cuatro y de estas cuatro estamos hablando de la obesidad visceral Eh, es decir, tener la cintura por arriba de 90 centímetros, en caso de las mujeres, de 100 centímetros en el caso de los hombres, eh, hipertensión arterial, eh, problemas con la glucosa y, al, y problemas con los lípidos en la sangre, con, con los triglicéridos y el colesterol el HDL, ¿no? Entonces, que haya tres de estos en una sola persona y la y que la prevalencia sea de uno de cada cuatro adultos, a mí me parece que es, una, es, es epidémico, ¿no? Y, y sí creo que sea una eh, como dice eh, Mauricio no es un síndrome descrito ya muy a finales del siglo 20 y, y definitivamente muy prevalente en el siglo ahora ¿esto que dice Alicia así será porque permitimos que McDonald y Burger King llegara a Rusia? el que se haya masificado este asunto de la hipertensión, la obesidad, la diabetes, todo esto que está interrelacionado, te echaste una seguidilla y un par de palabras ahí desconocidas para mí, pero todas esas hermanadas, como tú dices, eh, Enrique, ¿tú crees que sea porque McDonald's y Burger King llegaron a Rusia? No, yo, yo, yo, yo te puedo decir que sí, mira, yo cuando yo conocí los Estados Unidos por allá de 1974, este pues conocí en la costa oeste de California y entonces ahí bueno pues y sí, yo estaba un poco pasado de peso, me, no me sentía bien. Pero luego me fui a la costa el este, el gordo viajó cochea uh -huh. me fui a la costa este y había gente que no no, no cabía en, entre el asiento y el volante de un carro grande norteamericano. O sea, era impresionante. La, y la obesidad, ahí empezó a ser la... y si uno analiza y esto analiza, es mucho más capaz que yo para para mencionar algo al respecto, si uno analiza la dieta del norteamericano es espeluznante la cantidad de grasa y calorías de azúcar libre que que, que ingiere ¿no? a este también proteínas, pero sobre todo la cantidad de grasas y esto dulces, chocolates, es helados es que mucho béisbol, mucho fútbol americano claro, claro, cervezas por ejemplo bueno este ¿cómo pues, vas a soportar un juego de béisbol de tres horas? Pues, pues sí, ¿Necesitas, necesitas la chela y claro, la palomitas, los las chitos, palomitas las palomitas pues, pues, digo Enrique de los... también debes Entonces, entender ahora lo que a mí me parece como muy interesante lo que estábamos platicando es lo paradójico de la cuestión Por un lado, hay enfermedades que sí dependen de eh, la prolongación de la vida, pero por otro lado hay enfermedades que son ya existentes en la línea de lo que decía Mauricio, porque tenemos mucho mejores eh, instrumentos diagnósticos. O sea, este nunca hubiéramos podido llegar en otras épocas del siglo pasado a hacer los diagnósticos de muchas enfermedades como las que, como las que mencionaba Mauricio, o como las que mencionaba Alicia, o sea, no teníamos las, las técnicas bioquímicas para buscar este tipo de, de sustancias en el organismo. No teníamos eh, la, las capacidades de ver y observar eh, los tejidos como las tenemos ahora. En fin, una serie de, de, de, de las computadoras pegadas a los instrumentos médicos. Yo creo que aquí sí también hay que tener en cuenta que además de esto, también estamos... Y a ratos me preocuparía si no estamos sobrediagnosticando. Fíjate que nos queda minuto y medio antes del corte y mitad de programa, pero esto que dice Enrique, por eso les hacía la pregunta, no será que algunas no son nuevas, sino que se volvieron actuales, gracias al desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera, no será, y qué porcentaje serían enfermedades viejas, no tanto que se masificaron, ya eran masivas, pero se volvieron actuales porque la ciencia nos pudo decir, miren, se trata de esto. O hay algunas que realmente no son, no son son, son actuales y no son viejas, es decir, son nuevas, porque en, en el siglo pasado, en el siglo antepasado, no. ¿Ustedes qué opinan, este Mauricio, antes de que nos vayamos al corte, un comentario y luego volvemos sobre el mismo tema? Sí, claro, no, yo definitivamente creo que sí es un noventa de enfermedades que eran viejas y y estamos cambiándole el prisma, ¿No? Oh, antes, Alex, antes. Ya lo retaron a Alicia. <risa> y... <risa> antes cuando 95. cuando el niño es que no pones atención y un sape porque porque este, estás burro en la escuela, ahora no tiene síndrome de déficit de atención. Entonces, pues es que eso ha existido, eh, de, pero pero cambia de acuerdo a los avances tecnológicos está estamos eh, dando más bases científicas. Lo que pasa es que antes lo trataban con el, en las orejas de burro y el rincón y ahora lo tratan con Rita con no, <risa> bueno, otro pila muy bien vamos a corta mitad de programa muchas gracias sigma sobremesa mesa por Ibero 90.9 Ibero 90.9 este programa es público ajeno a cualquier partido político que ha provido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa compadre última planada y terminamos la nueva carretera. Gracias por un sexenio de grandes obras. Con el puente nuevo ahorro hasta dos horas. Gracias por construir los cimientos de un México próspero. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno Federal. Este mes en revista Marvin, contrastes en el tiempo. Andrew Bergman crystal castle sound garden y entrevista con bret anderson dewell además la edición número 54 de la muestra internacional de cine en la cineteca nacional el reportaje contrastes urbanos ricos pobres y los contrastes de la literatura mexicana visita marvin.com punto mx y revista marvin por twitter ibero 90.9 recomienda En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ibero. Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El factor más importante y universal como causa del estrés y enfermedades es la carencia de amor. Yu Chan. Pues muy bien, estamos aquí en Sobremesa. Soy Javier Prao Galán. Nuestro teléfono 529-2599. Nuestro Twitter Ibero99FM. También Sigma-Grajo Sobremesa, no me lo les actualicen como las enfermedades viejas que, con, que continúen aquí actualizadas. El Sigma-Bajo Sobremesa están con nosotros la doctora Alicia Parra, el doctor Mauricio Cerratos y el doctor Enrique Villascocha con este interesantísimo programa de enfermedades del siglo 21 Mauricio acaba de provocarnos, no solo a Alicia y a Enrique, sino a, también... Diciendo que 95% de las enfermedades realmente son viejas. Lo que pasa es que la ciencia, etcétera, etcétera, etc, actualizó aquello que ya cáncer, por ejemplo. Ya había cáncer y mucho cáncer. Y simplemente la ciencia dijo, esto se llama cáncer, desorden celular, metástasis, enemigo de la humanidad. ¿Qué opinan Alicia, Enrique y yo mismo? Bueno, pues... Eh, a mí me parece que un poquito eh, hay medicalización, eh, hay un fenómeno de, de sobremedicalizar y también en un momento dado coincido con que, que son enfermedades viejas, no sé, si en, quizás no en el porcentaje de Mauricio definitivamente, pero sí el, el fenómeno de que la gente... En eh, lo que he observado ¿verdad? en mi práctica profesional Es la gente se cuida más las enfermedades Se diagnostica más enfermedades Pero tiene peores hábitos de vida Entonces eso sí no lo te, nunca lo habíamos visto O sea, el vivir más tiempo peor, digamos Con más sedentarios comiendo peor Con hábitos deleterios para la vida por un lado Pero eso sí, a la menor cantidad gripa están con el, con el chocho con la pastilla, se van a hacer checkups. Entonces se medicaliza la vida, sin que eso significa que mejora la calidad, ¿sí? Se cura más los, digamos, se apagan fuegos. ¿Sí? Es decir, se la viven en tratamiento, la gente tiene a medicalizar, a estarse buscando tratamientos de todo, diagnosticándose, haciéndose checkups eh Digo, nosotros lo vemos los nutriólogos, de que están siguiendo dietas, yendo a gimnasios, sin que eso cambie sus hábitos, sin que eso los haga realmente gente más con mayor actividad física, ¿no? Entonces, ese fenómeno me parece que está sucediendo. Yo, Enrique, Mauricio. Yo ciertamente, yo estaría con, con Mauricio, pero con una salvedad. Lo que pasa es que estamos integrando, y si uno lee los, las, las publicaciones de, de investigación de Lancet todo o cualquiera de estas revistas o del American Journal of, of uh, internal Medicine etcétera etcétera estamos recalificando síndromes que antes no estaban integrados este tú hablas por eso la broma del, del de las orejas de burro y el rincón o sea para nadie era patológico, que hubiera el inquieto de la clase, los inquietos de la clase, bueno, ahora lo tenemos, por ejemplo, con el bullying, yo estoy impresionado, porque cuando recuerdo mi infancia, éramos, a lo mejor no íbamos armados a la escuela, pero de que aporreábamos y nos aporreaban, eso ha sido de, yo siento que de toda la vida, ahora estamos muy atentos, y ya tenemos una patología social que eh, infantil que se llama bullying, ¿no? Entonces, yo creo que como tú decías bien Mauricio, la, la enfermedad estaba como la estamos denominando ya a propósito de lo que provocaba aquí nuestro querido conductor de esta, de esta sobremesa es el problema es que es lo viejo y que es lo nuevo, que define lo viejo y que define lo nuevo en realidad en que son nuevas las enfermedades viejas por ejemplo a lo mejor sería una pregunta bastante más eh, interesante de plantear Más que hacer un, un corte entre enfermedades antiguas, o siglo 20 y enfermedades, porque lo que estamos viendo es prevalencia, fundamentalmente prevalencia. Creo que la única enfermedad nueva, y a lo mejor me equivoco, es, es el SIDA. El SIDA sí no lo conocíamos, y cuando apareció, es decir, conocíamos la inmunodeficiencia, pero no como un factor primario sin explicación de otra índole que no fuera este la parte metabólica secundaria o algún otro tipo de padecimiento inmuno supresor ¿no? a ver, para rebajar tu 95% y te doy la palabra bueno, vamos eh, tenemos aquí, se me ocurrió cuatro fenómenos contemporáneos siglo, final del siglo 20 principio del siglo 21 está Chernobyl la energía atómica eh, Hiroshima, Nagasaki, etcétera sobre todo Chernóbil ¿no? la energía atómica, calentamiento global Tenemos el calentamiento global del efecto invernadero, terrible, que está haciendo daño a la salud, obviamente. Transmisión sexual, nuevas formas de, de relación sexual, que ya hablabas tú del SIDA, pero bueno, las la, la enfermedades sexuales son de otra índole, ya no es la cigocha, que pues en la prepa nosotros, es cigocha para nuestro auditorio es sífilis, gonorrhea bueno, y chancros, ese es el nombre científico. Y, y la vida moderna, la vida moderna con el estrés, la depresión, la fatiga, etcétera. Son cuatro elementos que yo no veo en el siglo principios siglo 19, digo principios siglo 20, siglo 19. Pregunto, Mauricio, estos cuatro elementos re, eh, en su efecto en la salud rebajan tu 95% o sigues empecinado a que el 95%? No, bueno, el 95% si no es que más. ¿Ah? o sea porque realmente lo que está pasando es que están repuntando enfermedades que ya habían bajado con los cambios climáticos han vuelto a repuntar una enfermedad que nos va a acompañar a lo largo de toda la humanidad que es la tuberculosis que es algo que, que, que está relacionado muy con la pobreza entonces y... ya desapareció? no y los hijos sí, ya es marginal no y los índices siguen igual no curiosamente empieza a ver que en niños en niños de, de familias eh, económicamente media, alta o alta, empiezan a tener tuberculosis. Y empezaron a ver eso, ese fenómeno los epidemiólogos. Y, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué están teniendo tuberculosis? Bueno, pues resulta que las empleadas domésticas traían la tuberculosis nunca se diagnostican y eran los eh, la, ellas las que estaban en contacto continuo con ellos. Finalmente entonces empiezan a ver y el fenómeno por una situación o por otra está. La malaria que cobra una cantidad impresionante de muertes al año, ¿sí? Y, y este tipo de situaciones. Con respecto a lo único que yo como médico he visto, que es una continua en me, enfermedades infectocontagiosas, en enfermedades crónico degenerativas y en enfermedades incluso contemporáneas, es la nutrición. Efectivamente. Hemos perdido la prioridad de Por eh, eh, el, el ritmo de vida que estamos llevando En el siglo pasado, mediados del siglo pasado La gente se preocupaba por comer bien Hijo, ya te vas a la escuela Come eh, tu, tu desayuno Ya llegaste, come una, una alimentación sana Al ritmo de vida tan acelerado que estamos llevando Es la comida industrializada lo que está llevando Y no nos damos cuenta de los efectos Porque lo estamos llevando al día Entonces estamos pagando esa factura De esa mala alimentación Por exceso o por déficit Hoy día Desgraciadamente es que cuando posiblemente nos demos cuenta que la alimentación era lo primordial que debimos haber cuidado, quizás sea demasiado tarde, por la cantidad de enfermedades crónico-degenerativas que estamos viendo. Fíjate que me recordaste un buen amigo, me lo encontré esta semana, trabaja en Seguro Popular, no vamos a decir su nombre, pero él decía, oye, ¿cómo te sientes? Le digo yo, no, pues como yogur de Oxxo. A cinco días por a cinco días de expirar. <risa> Muy buena, ¿no? Pero bueno, así, esa es la alimentación, mira, ¿eh? la que estamos ahorita. Sí, Alicia, ¿tú qué opinas de este hombre sigue empecinado en su 95 y ¿eh? ¿Tú cómo ves? Pues sí, probablemente, bueno, en el obviamente estamos viendo un, una, un cambio en los hábitos de alimentación y mucho tiene que ver, como decía Mauricio, con los estilos de vida que se están llevando, la gente ya no cocina, eso es terrible. Ya no, ya no hay el hacer una sopita, un no, ensalado, guisado, ya, ya no sabe cocinar, ya no le importa cocinar, y no tiene tiempo para cocinar, y aparte cocinar le sale más caro que comprar los tacos de canasta, o pasarse por un sándwich en un Oxxo, o qué sé yo. Entonces, ese sí es un problema, ¿eh? Verdaderamente, es como les digo, es como darles, este, croquetas a un león metido en una jaula, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no queremos que se enferme, pues... ¿Eh? Hace un momento Alicia usó una una palabra que a mí me parece que también teníamos que reflexionar y analizar más a fondo, que es la medicalización. Es increíble la manera como ahora este la gente se reporta enferma de en situaciones que antes no eran claramente una entidad nosológica. Pienso, por ejemplo, a veces con el colesterol y las cifras de azúcar, yo estoy impresionado de que ahora cuando yo estudié las primeras cifras cuando uno empezaba a manejar la banda de normalidad, no resulta que esa banda se ha estrechado de tal manera en que ahora casi todo el mundo está fuera de normalidad, no sé si me entienden. Yo me pregunto, porque pues hace rato que no me dedico a mi especialidad, que es la epidemiología, si esto realmente es así, o es que hemos modificado los estándares con los cuales consideramos lo patológico, no sé si está claro. ¿no? En mi tiempo el colesterol nos empezaba a preocupar a nivel de los 270. setenta Ahorita están preocupados por los cien ¿no? uh -huh. La presión, una, una persona hipertensa era la que tenía la mínima por arriba de cien ¿no? Ahora una persona hipertensa ya es la que tiene 90. Entonces, estamos verdaderamente moviendo los indicadores por ciencia médica o por interés de las farmacéuticas, ¿no? Porque obviamente, si yo saco 200 pues ya me hago vulnerable al socor y al lipitor y trurú, trurú, trurú, y además al cardiol. Pues está de nuevo con nosotros para... Nuestro, el suplente sustituto el, el, el suplente loso, alias el santo por ahí, santo, como me conocen el santo, ah de verdad te dicen el sí, santo bueno, sí, sí, por el, sí. bueno, pues, por el, el luchador eh, por el luchador, el de plata <ríe> exacto ahorita regresando, eh, vamos a hablar de estos hipocondríacos de los que estabas si el hipocondriaco es una figura del siglo 21 ¿no? o siempre ha habido hipocondríacos y en masa porque digo, casi casi Enrique dijo que lo nuestro es el hipocondríaco. Pero bueno, vamos con el santo enmascarado sí, de plata. Recordando buenas situaciones lamentables dentro de la música y la historia de la música, una enfermedad que también investigándole se le da bueno, más bien hace le dan como fecha de nacimiento el siglo 21, que es la depresión. Entonces, en el momento en que se medica, o más bien ya existen medicamentos antidepresivos, pues existe también esta dependencia, ¿no? A, a nunca recaer. Es el caso de Elliot Smith, un músico que realmente siempre fue una persona más allá de lo sensible ultrasensible que fue diagnosticado con, con depresión y fue adicto a los antidepresivos muchos te, muchos años de su vida. Entonces llega un momento en el que ya se metía tantas medicinas, ya se metía pues así que tantos ansiolíticos, eh, etcétera, etcétera, que llega una discusión con su novia y él en la desesperación se suicida a puñaladas. La canción se llama Needle in the Hay he is Elliot Smith en lo que es el sigma sobre mesa. some mm check -hmm. acting down that's what you can to expect La enfermedad comienza generalmente, esa igualdad que la muerte completa. Ben Johnson. Elliot Smith, Elliot Nedo, los vaqueros de Dallas, yo prefiero, oiga doctor, devuélvame <tose> mi depresión de Joaquín Sabina. Uh -huh. Pero bueno, ya en otro programa vamos a incorporar al ataque a a a Joaquín Sabina. Bien, este Enrique está hablando de los hipocondríacos, especie del siglo 21 o especie de, la de todas las de épocas. no de la de uh -huh. ¿Ustedes qué, qué opinan, el hipocondríaco? Digo, todos somos un poco hipocondríacos, pero hay unos que se pasan. Hay poca tolerancia. En esta sociedad es una sociedad poco tolerante al, al no placer, al displacer. ¿no? Entonces es parte como de la de la posmodernidad, por un lado, no y, y eso me parece a mí. Y de verdad que es difícil encontrar individuos sanos, así sanos como tal, que no cumplan con los criterios de... Ningún tipo Pero ya tipo, nos encontrás teatres. Seré Ah, claro. <risa> no, sí, sí pero es. verdaderamente es difícil, ¿eh? Cuando vemos un paciente, cuando le hacemos una, por ejemplo, hacemos una evaluación nutricional, nadie sale nadie sale con dieces. De verdad, ¿eh? Siempre ah, hay bueno, algo, ¿no? Que de perfección solo Dios. <risa> <risa> pero normalidad, vaya, en rangos de normalidad no, Claro, difícil, la perfección ¿no? solo dios pero ahora la exigimos para los mortales ese es el problema es ¿Quieres hipocondriaco, Enrique? No, estamos produciendo no. hipocondriacos Bueno, pero hay otras enfermedades de las cuales no hemos hablado Porque no está por aquí el doctor Tena No, no Tema. hemos hablado, el, el doctor, pero ah, porque los, el estrés, los... la depresión y claro, es día claro. los ciberadictos, ya. las adicciones, eso se ha incrementado notablemente ¿no? yo es la segunda vez que leo en los diarios de un cuate que en videojuegos y en el ciberespacio se muere puede estar en el ciberespacio es la segunda vez que lo leo antile y esa nota Eh, a propósito de lo que estás diciendo Ya la gente se muere por jugar Por estar en la máquina, en la internet Bueno, pues son, esas sí son enfermedades del siglo 21 mauricio Y pueden ser más del 5% Para abatir tu 95 ¿eh? Adelante, Adelante. <risa> Adelante. <risa> A ver, pero hablemos entonces Enrique nos está retando Enfermedades propiamente del siglo 21 No descubiertas en el siglo 21 Que ya antes existían sin enfermedades del siglo 21 el sida ya lo mencionaron este problema no sé cómo le llaman ustedes médicos doctores de los videojuegos de la internet del ciber ciberadicto le han dicho hasta ahora ciberadictocción alguna otra que Mira, ahora, y te lo digo porque resulta que es como cuando uno compra un carro pensando que es un carro muy bonito y poco usual, y en cuanto lo compra ve que casi todos los carros que van alrededor son del mismo color y del mismo modelo y de la misma marca, ¿no? este Ahora resulta, por ejemplo, estoy viendo que hay una entidad patológica llamada ácido tubular distal, ¿no? Y ahora veo que una gran cantidad de niños que tiene efectos sobre el crecimiento, ¿no? y entonces a se le adjudica y se le ha adjudicado siempre gente un poco más fanática que pues por eso hay razas que son chiquitos, o sea yo digo bueno y de los genes que o sea, porque obviamente esta acidosis es un problema en madurez entonces ahí es donde la manera como nosotros calificamos un determinado proceso biológico ¿no? que puede ser natural como mencionaba la doctora Alicia o y puede ser antiguo ahora lo redenominamos y le damos una serie de, de, de, de cosas alrededor y lo presentamos de otra manera, no sé si me voy a entender, o sea, este bueno, yo esto este es un caso que pues en la familia se día se daba y yo le decía a mamá, a la mamá, mira, pues, está bien, pero entonces quiere decir que te, de de tu lado Pues todos han sido acidóticos, ¿no? Y del otro lado, todos han sido acidóticos porque la talla de la familia pues no es este nunca ha sido enorme. ¿no? Y si yo viera que la pequeña estuviera por encima, pues pregúría dónde está la mano negra o el espíritu santo. ¿Cómo es posible, no? Este Entonces, este tipo de situaciones, sí yo creo que es una reflexión mucho más a fondo, porque yo creo que hemos sido a veces demasiado livianos en la manera como calificamos lo, lo patológico y lo, y lo así llamado normal, que es fundamentalmente normalidad estadística a veces, a veces probada científicamente. Yo les digo a mis queridos alumnos, la estadística los médicos los usamos para describir fundamentalmente, ¿no? Cada vez que nos ponemos frente a la bola de cristal y usamos la estadística para, para adivinar el futuro en muchas ocasiones fallamos por completo entonces estas son las partes que yo creo que ya se que eran muy vivas para otras generaciones de médicos y se están desapareciendo frente a este narcisismo científico tecnológico que los médicos modernos van padeciendo con los adelantos tan rápidos de la ciencia y la tecnología ya nos está invitando Enrique a pasar a las soluciones que, que le sugeriríamos a nuestro auditorio para que estas enfermedades del siglo 21 pues no nos abatan, no nos dejen eh, alicaídos. La salud es el equilibrio entre el reposo y el movimiento o la salud es el silencio del cuerpo. ¿Qué definición te gusta más Mauricio de las dos? ¿O tú tienes la tuya? No, no, no. Eh... O la de la Organización Mundial de la Salud, esa está medio de hueva, ¿no? Porque... <risa> Es muy técnica, ¿no? Esa solo Dios deja técnicas sí. ambiciosas No, yo me quedaría con la segunda La salud es el silencio del cuerpo Es un poco más realista El uh -huh. silencio del cuerpo Porque aquel que no visita al médico es porque es se Es siente... el que la formuló, pero no recuerdo su nombre Mira. Se lo dejamos de tarea a nuestro auditorio El primero que conteste cinco despensos ¿verdad? Síguele, Mauricio, perdón Sí, sí este, es un poco más realista Porque, como bien lo dice Alicia no siempre el que no va al médico está sano, ¿sí? La mayoría son más tolerantes a ciertas situaciones de salud. Y dicen, me siento bien, el llamado bienestar. Pero eso no quiere decir que estén en rango de salud. Entonces, eh, la, recomendación, la recomendación sería, cuiden la alimentación. Es algo bien importante. La alimentación va a garantizar. En una mayor medida que las enfermedades, si es que tienen la predisposición genética, sean o se aparezcan a edades más tardías. Si no cuidan la alimentación, es muy probable que aparezcan a edades más tempranas. Pero si no tienes lana, no puedes cuidar la alimentación, ¿no? Ese no, es sí? no, claro, Ese no es pretexto No, bueno, se claro, no, bueno sí, Por supuesto, sí, sí, sí. No por, supuesto. Por, supuesto. <risa> por supuesto A ver, pero díganos cómo le hacemos yo... Si hay poco billete, cómo le hacemos No, yo te puedo decir una hay cosa Hay que ir a LOXO por el Un yogur, proyecto ¿no? que se canceló en el Instituto Nacional de Nutrición Que era de uno de los proyectos que más hacían por la gente Fue un proyecto de cómo Con los alimentos accesibles a poblaciones indígenas Y poblaciones campesinas Podía tener una dieta suficiente siente en cantidad y calidad y yo todavía la recuerdo porque yo trabajé con ella durante bastante y sí se podrá a Dice, ver. claro que se puede Claro que se puede sí, sí, pues Tenemos frijoles, tenemos maíz, tenemos chile, Tortilla, tenemos... huevo, eh, etcétera. Muchas una muchas variedad. Que... El problema es que todo eso lo hemos cambiado por los gansitos, por las hamburguesas. No, no me ataques, no me ataques. <risa> no me ataques. <risa> no te... Ah, perdón, me refería a los marinela. <risa> ah, bueno, yo soy de los no, marinela. No, los prados. Bueno, entonces, ese tipo de, de cambio en la pauta, sí la pauta alimenticia sí es el que no está y tiene muchos condicionantes una de las cosas que yo iba a decir es es que tenemos que ir aprendiendo que este estado de de silencio del cuerpo a mí me gusta también esta formulación porque la gente va porque se siente mal y se siente mal porque es consciente de que su cuerpo algo le reclama, no va cuando se siente bien, esté bien o no esté bien si no siente mal, no acude al médico y no se siente enfermo y bueno, de eso tenemos varios casos, por eso pues hay que tomar medidas permitidas para cáncer de mamá. Lo que lo que tendríamos que que hacer en estas condiciones es precisamente conocer, y aquí la educación para la salud tiene mucho que hacer, conocer eh, los fa factores múltiples que inciden en una vida que llamamos sana, ya Alicia hablaba de algunos, Mauricio de otros, es decir, cómo hacemos para poder llevar una vida naturalmente sana, este sin dejar de disfrutar de ella, ¿no? Eh, alguna vez le leí a Jan Kallevich un rollo muy raro que decía que era un librito sobre la muerte, pensar la muerte o algo así. Este filósofo decía que el problema de la medicina en siglo final del siglo 20, principio del siglo 21, es que los médicos generales han dejado de existir y hay puros médicos especialistas. Y al haber médicos especialistas, entonces es imposible tener esta visión holística del organismo, etcétera. ¿Ustedes qué piensan de esto que dice Ian Cleb? Ya para terminar, tenemos dos minutos escasos, un mensaje final, a ver, Mauricio. Sí, bueno, yo soy médico general. Eh, Tú eres médico general. Médico general. general. Generalmente eres médico. <risa> y generalmente yo soy, soy médico. Ah, bueno. <risa> y bueno, y homeopata, como bien lo sabes, Javier. Lo que está pasando, efectivamente, es que se nos está olvidando la clínica, como médicos. No hacemos clínica, ya nos estamos volviendo médicos de escritorio entonces eso también debe de ser importante sobre todo en las instituciones de salud que se levanten de vez en cuando los médicos que suban a su paciente a, a, a la mesa de exploración que palpen, que ausculten, que revisen y que escuchen a sus pacientes pero que no se pasen de la mano sí, no, ante todo la ética, exactamente entonces, eso va a detener en gran medida el hecho de que el paciente tenga que verse la necesidad de estar acudiendo a especialistas pero, a pero también de lo que decía Javier, a mí me parece importante el criterio médico o sea, tener que ver al paciente como de manera integral eh, no solo porque soy gastroenterólogo pues veo el tracto digestivo no porque soy cardiólogo, veo nomás y lo otro no pregunto es lo que se está perdiendo está sobre el ejercicio y el diagnóstico, y luego dicen que el que trae martillo busca clavos y yo he visto varios pacientes que los operan cuando lo que no necesitaban era cirugía claro, ¿no? cerramos con broche de oro Alicia, por favor bueno, yo nada más tres frases es moverse mucho comer bien y y comer poco. Yo comer les diría, poco. comer poco, la gente normalmente come más de lo que debe. Pues con Entonces, este mensaje tan terrible. Comer, a... comer poco, pues comer moderadamente. Yo no se lo <risa> <risa> Entonces, ¿lo compras? No, no se lo compramos, Alicia. Lo último, lo primero, lo segundo, sí, lo último, sí, como comer ¿sí? Comer lo que uno necesita, no poco. más, pero en general la gente come más de lo que necesita. Pero bueno, vamos a intentarlo, no, Mauricio. <risa> No, ha sido un placer verdaderamente estar aquí con Mario cerrato Alicia Parra y Enrique Viascochea en este en este programa sobre enfermedades del siglo 21 eh, espero que nos encontremos Dios mediante la semana que entra recuerdo que en el programa de los ateros les dije Dios mediante nos encontramos la semana que entra se sacaron de onda ¿no? No, no, no. Eh, la semana que entra eh, nos encontraremos en Sobremesa soy Javier Prado Galán muchas gracias, hasta luego filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética, y el clima. Las siete notas de toda buena conversación.